Bueno, hace un par de días que venimos charlando sobre eh, lo que son las reuniones y, eh, en este caso, la reunión que se tuvo con el Ministro de Economía por el tema del conflicto pesquero. Estamos en comunicación telefónica con el Secretario de Hacienda de la Municipalidad, eh, Mariano Pérez Rojas. Mariano, ¿cómo andás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? Todo bien, por suerte. Eh, iba a arrancar diciéndote que estás más complicado para encontrarte que la presidenta, porque tiene que ver con esto ¿no? que ha sucedido eh, en el día de ayer y la reunión que han tenido con el ministro de Economía. Eh, que, ¿Cuál fue el análisis que haces vos eh, posterior a la, a la reunión con el ministro y con los empresarios? En primer lugar, creo que este, es muy importante que la autoridad económica del país reciba una industria... de una economía regional como la eh, que era eh, de Mar del Plata, ¿no? Sí, sí. Cualquier sector económico, si le preguntan con qué persona quisiera entrevistarse y tener una reunión para intercambiar este proyectos y medidas, es el ministro de Economía, que Y me parece que eso el intendente propició en el encuentro y, y en el día de ayer, junto a una delegación de representantes de cada una de las cámaras de la industria, tuvimos más de casi una hora y media conversando con el ministro, intercambiando opiniones, Que tiene que ver con una realidad económica que eh, de un sector que el 93% de su producción va destinado al exterior y que eso tiene un impacto muy fuerte dentro de lo que es eh, la relación del valor del dólar, el incremento de los costos internos eh, y, como dice el intendente, un puerto que necesita estar plenamente operativo con los buques este, y la flota pesquera en alta mar. análisis para no generar falsas expectativas. Eh, básicamente, Mariano, no hubo una respuesta inmediata sobre ningún tipo de solución por parte del Ministro. No, más allá de que se abordaron las medidas y el Ministro celebró de que no vayamos con una andanada de críticas, sino que también aportemos este, algunas de las medidas que son parte de la agenda que venimos trabajando desde hace un tiempo, también desde el Gobierno Municipal, el Intendente Público, con los trabajadores del sector y también con los industriales. Y entonces, en ese sentido... abordamos eh, a nivel de detalle y de bastante con bastante minuciosidad el tema de la suspensión de los derechos de exportaciones la tasa de gasoil el problema que tiene la industria conservadora con la una persona que es influyente y que tiene diálogo permanente con la Presidente que este, se comprometió a generar un marco de trabajo y de análisis del sector para, para comprender un poco también este, la necesidad de desarrollar algunas medidas eh, Mariano, en la mesa de diálogo estuvo la eh, por parte de los empresarios eh, esta cuestión del atraso eh, cambiario que ellos llaman eh, que tiene que ver con la diferencia del dólar se mencionó pero este... no siendo eje central de, de, de, la, de la conversación que teníamos con el Ministro no estaba claro que los marcos de política económica el Ministro no los eh, pretendía cambiar y en ese sentido tuvo mucho rigor a la hora de, de hacer el análisis de la situación económica en general del país y, y del mercado externo pero eh, sí se abordaron otros aspectos que el sector también lo viene planteando desde hace un tiempo la necesidad de ...mejorar la competitividad del sector... ...no a través de un incremento en el valor del dólar... ...sino también a través de medidas... ...que favorezcan la promoción de las exportaciones... ...como puede ser la suspensión de los derechos... ...la reducción de la tasa de gasoil... Eh, ...también algunos temas aduaneros e impositivos... ...que permiten mejorar también el capital de trabajo... ...y el costo financiero que están teniendo las empresas. Eh, a ver, a, a ojo de buen cubero, como se decía en un momento... Eh, ...¿cómo saliste de la reunión?... Eh, Y, y hablándolo obviamente eh, con los empresarios de la pesca y demás eh, que participaron de la misma digo vos cómo cómo salís de la reunión conforme eh, con la esperanza de que se pueda llegar a, a, a un acuerdo cuál es tu impresión yo creo que hay conformidad en general de, por el nivel de diálogo que tuvimos no y el nivel de, de, de confianza que hubo en ese diálogo eh, Con cautela también y con expectativa de que después de, de algún análisis particularizado desde el Ministerio de Economía podamos impulsar algunas medidas que favorezcan al sector. no Digo con cautela para no generar falsas eh, expectativas y especulaciones alrededor de, de, de, de un potencial este, anuncio. El Ministro no planteó claramente el impacto que a veces tiene decisiones de política económica en otros actores y entonces... Hay que tener cautela, hay que analizar bien la situación, hay que ver también cómo los beneficios, eh, son, eh, absorbidos directamente por los, por los más perjudicados y no trasladados a quienes concentran el poder económico y, y también, este, cómo logramos, este, no desvirtuar algunas variables de economía y propiciar una mejora de la competitividad, ¿no? Los empresarios también, los industriales fueron muy claros. en la situación del sector y en la necesidad inmediata de, de llevar adelante algunas medidas que no refuercen y que mejoren la, la perspectiva del horizonte que tenemos en el corto plazo. ¿no? Eh, Mariano, desde la ignorancia total te lo pregunto, digo, la, ¿las mejoras o no de, de, de la situación tiene impacto directo sobre la economía municipal o van directamente sobre la economía nacional? Bueno, las mejoras, eh, o sea, las medidas deben ser medidas, tomadas por las autoridades nacionales, ¿no? Sí. Eh, desde esa perspectiva, Eh, si alguna de las medidas que hemos planteado se aplican no, obviamente benefician a la economía mal en general, ustedes saben que el puerto es eh, el principal actor económico que tiene la ciudad, ya sea desde el punto de vista extractivo, de los peces y frutos de mar o los pescados y frutos de mar que se, que se recogen así como desde el punto de vista de la industria eh, frigorífica y de procesado de, de pescado y toda la, la, la relación con otras actividades económicas indirectas, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, este, también es que constituyen una de las principales manos de obra eh, para los vecinos de la ciudad que tiene el sector. Entonces, siempre, este tipo de medidas va a impactar en una mejora, en la posibilidad de que toda la flota esté en alta mar, esté pescando, en la posibilidad de traer ese pescado para darle más trabajo a los matatenses, eh, y esa es la preocupación central que planteó el Intendente Pulti ante el Ministro Quisilio, sí. la necesidad de económicamente rentable y también propiciar un un un sostenimiento y un crecimiento de las fuentes de todos. Eh, digo, recién nombrabas a, a las fuentes de trabajo y demás, eh, ¿hay previsto o al menos ha habido algún reclamo eh, de parte de, de, de la mesa de trabajadores para también juntarse, ya sea con el ministro, en este caso sería de trabajo eh, para poder solucionar su inconveniente sabemos de los inconvenientes de los empresarios o que lo, lo que los empresarios dicen pero también sabemos que de parte de los trabajadores hay un reclamo constante desde hace ya algunos años que tienen que ver con la tercerización el, el, el trabajo negro y demás, eh, digo, hay también la posibilidad de que haya una mesa de laburo, una mesa de diálogo eh, por parte de algún ministerio, en este caso insisto con que sería eh, el de trabajo con los trabajadores del puerto? Sí, eso es, es, es indudable de que el Ministerio de Trabajo estamos en línea directa, conjuntamente con los sindicatos este, pertenecientes a la industria pesquera, trabajando en diversas, diversas aristas ¿no? Pero... Uh -huh. Nosotros la semana pasada, el jueves, tuvimos una reunión en horas de la noche con todos los gremios y con la eh, liderada por Pedro Fernández, en donde también conversamos de estas cuestiones, y en donde la premisa principal de ellos es que la flota tejera esté en el mar, eh, trayendo recursos, que hoy por hoy hay excedentes, esté ocupando la, la cuota que tiene asignada cada uno de ellos, y posibilitando de esa manera sostener y ampliar el, el, el, el trabajo que hoy por hoy existe. Junto a ello, obviamente, si la situación este, de trabajo informal, trabajo negro o a través de cooperativas se profundiza, me parece que estamos en un escenario de retroceso y hoy por hoy, conjuntamente con el Ministerio de Trabajo, los sindicatos están trabajando fuertemente para que esa situación no vuelva y que tengamos mayor formalización del empleo Claro. Eh, la sensación que da, y no sé si vas a coincidir conmigo, es que en algún momento eh, se, se vivió arriba de una especie de bomba de tiempo. Eh, lo digo con, con el mayor respeto, obviamente, eh, porque entre el conflicto de los trabajadores y el conflicto de los empresarios, daba la sensación que en un momento esto nos iba a destrabar y, y que si se agravaba aún más el conflicto, la complicación podía llegar a ser un poco más profunda. Y claro, recuerdan lo que fue el 2012, ¿no? Que hubo eh, cuatro meses el puerto parado. Es lo que se me vino a la cabeza, es lo que se vino a la claro. cabeza automáticamente. La la, la la importancia que tiene la actividad económica del puerto es eh, trascendental en la ciudad entonces tener un puerto cuatro núcleos y eh, sin operaciones Sí, sí, siempre es importante, Mariano, y lo digo con el mayor de los respetos, obviamente, que eh, la ganancia de los empresarios, para eso están, digo, son empresarios, quieren ganar dinero, eh, pero también se ha trasladado a los trabajadores, ¿no? Que, que eh, digo, muchas veces se, se quejan de, de, de sus problemas eh, a la hora de, de salir sí. a laburar. Así es, coincidimos totalmente y es parte de un modelo en donde creo que la distribución de la riqueza tiene que estar este, más democratizada sí. y. y también es parte también del juego de, de, de cada uno de los intereses sectoriales, ¿no? Sí, me bien. parece que si uno analiza un poco algunos convenios colectivos y los incrementos salariales que han tenido este año en la pesca vemos que está por encima del promedio nacional y que solicitaban también este como acuerdo general de precios, pero eso es parte. Me parece que la disputa eh, racional y también normal de querer obtener mayores porciones Estuvo presente el intendente en la reunión también. Sí sí, el intendente encabezó, ah, el intendente orden. fue el que generó el contacto con el ministro, recibió para propiciar eh, este encuentro, tuvo una reunión también, más, tuvo una reunión privada con el ministro eh, eh, y, y recibió también el, el, el, el aval del ministro de, de Eh, la última, Mariano, no te molestamos, no, no sí, te molestamos más no, y no, no. obviamente la, la generosidad de atendernos. ¿Hay prevista esta reunión? ¿Hay fecha para, para alguna otra reunión o no? No, sí se le planteó la necesidad de que haya una respuesta inmediata, lo más inmediata posible. Este, la visita de técnicos este, va, posi va a permitir también desarrollar un, un análisis este, más sectorizado, ¿no? Ustedes conocen bien lo que es la heterogeneidad. De la actividad económica del puerto, no es lo mismo un congelador que procesa el pescado que captura en el propio barco y con máquinas, ya que aquel barco que lo trae y lo estiva en el puerto y después lo, lo, lo filetea y le hace el procesamiento en tierra. Entonces, eh, no es lo mismo los, los barcos de rada y ría, los de pesca artesanal o los de congeladores. Entonces, en función en a esa cuestión, este, me parece que el estudio puede llevar. Mariano, te agradecemos muchísimo por la comunicación. Un abrazo grande y ojalá se solucione eh, estos conflictos que están abarcando la zona pesquera de Mar del Plata. Por favor, muchas gracias por el interés manifestado en esta, en esta cuestión que es importante para todos los más Seguro. Un abrazo grande, Mariano.